Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando y para aprender el español real, el español que hablamos en el día a día. Hoy te voy a explicar una expresión coloquial, una expresión que puedes escuchar de vez en cuando en las conversaciones de los españoles. Apaga y vámonos. He creado esta lección por un mensaje que me envió Chase desde Chicago. Escuchó esta frase en una serie de televisión y no sabía interpretarla correctamente. Sabía más o menos qué quería decir, pero no estaba seguro. Vamos a aprender qué significa apaga y vámonos, porque no es una expresión muy intuitiva puede cambiar de significado según el contexto. Palabras que forman la expresión apaga y vámonos. La primera palabra es apaga. Apaga, en el caso de la expresión, es la segunda persona singular del imperativo del verbo apagar, que es apagar. Apagar es hacer que algo deje de funcionar. Por ejemplo, Alguien te puede decir apaga la luz. Esa persona te está dando una orden, te está diciendo que desconectes la luz. Otro ejemplo. Cuando vas al cine o al teatro, es de buena educación apagar el teléfono móvil. Por si acaso, a alguien se le olvida, al entrar en la sala, siempre te recuerdan, por favor, apaguen sus móviles es decir, te piden que lo desconectes. También puedes apagar un fuego. Apagar un fuego es hacer que el fuego deje de arder. Puedes apagar un fuego usando agua, tierra, una manta… Hay varias posibilidades. La siguiente palabra de la expresión apaga y vámonos es la conjunción copulativa y Ya sabes que esta conjunción se utiliza para unir palabras o frases. Es una palabra muy sencilla y muy habitual. ¿Te has dado cuenta de que he usado y en la última frase? La última palabra de la expresión es ¡vámonos! Es una forma verbal rara. Digo que es una forma verbal rara porque es una conjugación extraña. Se trata de la conjugación del verbo ir en imperativo, primera persona del plural. Pero además incluye un pronombre personal enclítico. Un pronombre enclítico es un pronombre que se añade a un verbo y con él forma una sola palabra. ¿Qué significa vámonos? La expresión es complicada, pero el significado es sencillo. Vámonos es lo que decimos cuando estamos con otras personas y queremos o necesitamos ir a otro lugar. Por ejemplo, imagina que vas mmm, de viaje con tu familia. Tenéis que ir al aeropuerto. ¡Se está haciendo muy tarde! ¡Estás esperando en la puerta! Si no salís ya de casa, llegaréis tarde al avión. Entonces gritas... ¡Vámonos! Es una forma de decirle a tu familia que tenéis prisa, que tenéis que salir ya. Bueno, son solo tres palabras, pero se ha complicado un poco el tema, ¿verdad? Ahora vamos a aprender qué significa la expresión apaga y vámonos. Significado de la expresión apaga y vámonos. Comprender el significado de esta expresión puede ser un poco complicado. ¿Por qué digo esto? Porque puede tener varias interpretaciones. Dependiendo del contexto, puede tener un significado u otro. El primer significado es un significado literal. Es decir, si dices apaga y vámonos, quieres decir que... Apagues la luz, los electrodomésticos o cualquier otro aparato para ir a otro sitio. Por ejemplo, imagina que has estado trabajando en tu empresa. Después de un duro día, la jornada ha terminado. Tú eres el encargado o la encargada, al final del día, de que todas las puertas estén cerradas, de que las luces estén apagadas de que los ordenadores estén apagados. En resumen, te encargas de que todo esté listo para el día siguiente. Tu jefe sale del despacho y te dice, apaga y vámonos. Quiere decir que apagues todos los aparatos, que cierres las puertas y que apagues las luces, para poder salir de la empresa. Como ves, usamos la expresión cuando Hemos terminado todas las tareas y ya no hay nada que hacer. Así de simple. Es un significado literal. Bien, ahora voy a explicarte algunos significados o interpretaciones que puede tener esta expresión en otros contextos. Un significado bastante utilizado de la expresión apaga y vámonos es para decir que algo es imposible absurdo o inaceptable. Voy a explicarte esto mejor mmm, con un ejemplo. Imagina que mmm, has tenido problemas en tu banco. Le cuentas esta historia a un amigo. Le dices «El lunes me llamaron del banco. Me pidieron que llevara mmm, unos documentos. Los llevé, pero cuando llegué mmm, me dijeron que esos documentos no servían» que tenía que llevar otros. Al día siguiente volví al banco con los otros documentos, pero me dijeron que tenía que llevar fotocopias, que ellos allí no hacían fotocopias. Así que salí, busqué una papelería e hice las fotocopias. Volví al banco, pero me dijeron que tenía que llevar más documentos y también los documentos de mi mujer Al día siguiente volví al banco con los documentos, las fotocopias y también los documentos de mi mujer. Pero me dijeron que ya había pasado el plazo, que ya no podían solucionarlo. Apaga y vámonos. Puse una hoja de reclamaciones. ¿Qué quieres decir con apaga y vámonos? Quieres decir que la situación te parece absurda. Una locura. Que el banco no te ha informado bien y por eso has perdido una oportunidad. Es un desastre. La situación te parece inaceptable. Por eso dices, apaga y vámonos. Bien, ahora te voy a explicar un tercer significado de la expresión apaga y vámonos algunas personas la utilizan con este significado. Como te dije antes, dependiendo del contexto, puede tener significados diferentes. Pero primero, permíteme que te recuerde que en nuestra web spanishpodcast.net puedes conseguir los audiobooks para aprender español. Si te gustan las lecciones para aprender español como esta, puedes entrar en nuestra web y conseguir alguno de los audiobooks. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, el audiobook El aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos para aprender español. Todos tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones para tener el texto de todo lo que decimos. De esta forma, podrás mejorar mucho tu español siguiendo nuestros consejos. Echa un vistazo cuando termine la lección. Bien. Ahora sí, vamos con el tercer significado de la expresión apaga y vámonos. Algunas personas usan esta expresión cuando hay un problema, alguien intenta solucionarlo y solo consigue empeorar la situación. Podemos decir que usamos la expresión para decir que mmm, si la situación antes era mala, ahora es peor. <risa> Por ejemplo, imagina que tienes un problema con el ordenador. Llamas a una amiga que sabe bastante de informática. Le pides que le eche un vistazo para ver si puede solucionarlo. Tu amiga lo intenta, pero de repente el ordenador hace un ruido extraño, sale un poco de humo y ya no se ve nada en la pantalla. Tú le dices, apaga y vámonos. Es una forma de decir que antes había un problema, pero que ahora el problema es peor, a pesar de haber intentado solucionarlo. Bien, pues estos son los significados que puede tener la expresión dependiendo del contexto. Recuerda usar la repetición y la imitación. Escucha varias veces las pequeñas historias para memorizar bien los significados. De esta forma, comprenderás muy bien la expresión si alguna vez la oyes y también podrás usarla de forma automática cuando sea necesario. Origen de la expresión. ¿De dónde viene esta expresión? ¿Cuándo se empezó a utilizar? Mm, no está muy claro. He estado buscando información y parece que hay una historia que originó esta expresión en español. Parece que el origen de la expresión está en un pueblo llamado Pitres, en el sur de España. Hace unos 200 años hubo dos sacerdotes que daban la misa, cada uno en su iglesia. Un día decidieron hacer una apuesta. Querían saber cuál de los dos sería capaz de dar la misa más rápido. La misa es un rito de la religión católica algunas personas católicas van el domingo por la mañana a la iglesia. El sacerdote lee algunas cosas de la Biblia y representa el ritual por el que Jesucristo se sacrificó. Cuando la gente se va, el sacerdote o su ayudante recogen todo, apagan las velas, apagan las luces y también se van. Bien, pues uno de los curas empezó la misa en latín. Y solo dijo, ite misa est. Esa es la frase con la que acaba la misa. Así que la misa fue rápida, Solo dijo la frase final. <risa> el otro sacerdote no quería perder la apuesta. Así que, el siguiente día, cuando todo el mundo estaba en la iglesia sentado, le dijo a su ayudante, apaga y vámonos quería decir que no iba a dar la misa, que apagara las velas y las luces y que se fuera todo el mundo. De esta forma consiguió ganar la apuesta. Bueno, no sé si la historia es cierta o no, pero <ríe> es una historia bastante curiosa. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con la expresión. Esta expresión no se conjuga. Siempre se usa de la misma forma, así que es fácil. Pero sí es importante que controles el tono de la voz. Fíjate bien en la entonación para repetir después de mí. Vamos allá, apaga y vámonos, apaga y vámonos. ¡Apaga y vámonos! ¡Estupendo! Esto es todo. Aquí termina la lección. Espero que te haya resultado interesante y que te ayude a mejorar tu español. Ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno es interesante para ti. ¡Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima!